La justa de la injusticia de los nobles Sintruna de cuată. Porque hoy su voz y su memoria se multiplican y crecen con esperanza.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 Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estará porque no se alcanza con tua luta y puridad, impunidad, y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán, porque los ritmos no se alcanza con tua ayuda y puridad. las historias y cruza Asesinos que de mete cuerpoando un pescaa pe movida tododo está justicia. bustcia Cu la la impunidad gobernando miles de familias de ca esperan llorando. De estar raluralmente lo único seguro una cabana en el olvido. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estará. Porque nos no se alcanza con tu asurra influirán. Si los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estará. El que no se alcanza con tu asunto. Su esposa y sus hijos nos siguen esperando, ella sus cisaños se están aclamando, muchos hogares destruidos esperando del carne europea lo que está de presión, terror, de terror, la esperanza de mi pueblo, y no la fuerza, sangre y fuego, Venga presión, de terror, uh, uh, uh, se de terror, uh, uh, se de mi pueblo, y no de y, uh, y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán. Porque el no se alcanza con gratitud y impunidad. impunidad, Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán. Porque lo olvido no se alcanza con tanta pureza, en pureza. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán. Porque el olvido no se alcanza con tanta pureza, en pureza. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán.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 chi ti è Estás escuchando Desde la Otra Oreja.